Chicos, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que hayan disfrutado de este podcast, esta hora de felicidad multicolor y de toda esta musiquita. Recuerden que nos vemos el martes en la repetición a las 2 pm hora centro y con un nuevo capítulo el próximo viernes a las 11 a.m. hora centro de México. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y disfruten del BL. Esto fue Desde el Closet en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ならてめんどくかいらないもんとちゃみだ いつもビジュアルうりんわれいでさ、いつもビジュアル